Hola, hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. acá claro, me acompañan los alumnos, porque este es un programa de radio que hacemos con alumnos, ¿sí? Con alumnos, con chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque somos el programa REC, es la hora libre en el barrio, es este el programa en el cual, bueno, los alumnos toman la palabra y hablamos entre todos sobre lo que hacemos en la escuela, los temas que... Allí se aprenden, o más o menos, ¿sí? Los tratamos de terminar de aprender acá, en un programa de radio. Eh, bueno, no, nos vamos a presentar. Primero voy a presentar a quien me está sacando al aire, que es Alejandra Rojas, que si no, no se puede salir al aire. Figura fundamental, la del, en este caso, la operadora técnica. Me acompañan Alejandra Zárate, que está sacando las fotos y nos está grabando... Para que después nos podamos ver en la página del programa sí, En www.programarec.com.ar También me acompaña el coordinador de REC Que se llama Mariano Molina ¿Saben chicos? Lo estaban viendo por ahí afuera Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio ¿Estamos con qué escuela? Ahora se tienen que presentar ustedes A ver, ¿qué escuela? Somos de la escuela 1 de, de quinto grado Del Distrito Escolar Número 4 y es un quinto grado. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Porque acá la gente quiere saber quién estuvo hablando recién. Soy Isaías Ordunia. Isaías. Bien. Y esa escuela, uno del 4, que uno la escucha así con un numerito. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Sí que tiene nombre. ¿Cómo se llama? Ay, no escucho nada. Ese micrófono no se escucha nada. A ver. No, no se escucha nada, nada de nada. A ver, decime vos. Guillermo Almirante Brown. Guillermo Almirante Brown. No sé qué le pasa a este micrófono, vamos a arreglarlo. Bien, entonces vienen los chicos de quinto grado de la Escuela Almirante Brown. Los chicos de quinto grado ya vinieron otra vez. Sí. sí. O sea que esta es la segunda vez, así que todo el mundo sabe. Sí, ahora escucho un piqui, piqui, piqui. A ver, ahora salúdame. decime tu nombre. Hola, me llamo Santiago Ramírez. Santiago Ramírez era el que no podía hablar. Bien. Este, Entonces, Santiago Ramírez, el de la voz escondida, exactamente. Bien. Habló, este... Eh, ya lo escuchamos, la voz. A ver, vos, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Facundo Suárez. Facundo también es de quinto grado de la Escuela Almirante Brand. Y el que nos hablaba recién, ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo. Y acá al lado mío tenemos este... Claro, al señor que nos viene a visitar de afuera, pero que en realidad no es este de afuera, porque es de la escuela, ¿sí? ¿Cómo se llama este señor? Que es de la escuela y que viene de afuera. Bueno, yo me llamo Leonardo. Se está escuchando, Ale, se está escuchando un audio. A ver, se está escuchando el audio de balada para un loco. Ahora sí, decime. Bueno, yo me llamo Leonardo Santos. Leonardo Santos, ¿de dónde es? Yo, yo soy de Brasil Mirá vos, tenemos a un compañero que vino de Brasil especialmente a estudiar en la Escuela Almirante Brown ¿Y cómo es estar en la Argentina cuando uno viene de tan lejos? Bueno, es hermoso, muy hermoso ¿Sí? Mi madre vino porque es excelente acá, el trabajo, la escuela, mucho bien. ¿Escucharon lo que dijo nuestro nuestro amigo de, de Brasil? Que este país es excelente, hay trabajo, es hermoso Y por eso vino a vivir acá a la Argentina Buenísimo, ¿vos de dónde sos? De San Pablo De San Pablo, ¿sí? ¿Y allá cómo es? ¿Hay, hay, ¿Es diferente la escuela en San Pablo a, a, a la escuela que vos encontraste acá? Bueno, tiene mucha violencia, pero es lindo Pero solo vamos allá para trabajo Claro, o sea, vinieron acá a trabajar con tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Eh, hey Ah, no entendí, ¿cómo es? Hey Jhonny. Ay, ah, mira, claro, porque ellos hablan en otro idioma, porque a Brasil lo tenemos muy cerquita acá en Latinoamérica, pero hablan en otro idioma. Y es raro. Si lo tengo que repetir, no lo voy a poder repetir, así que cualquier cosa me hablas vos, me decís de vuelta el nombre de tu mami y vos. Bien. Bueno, esta escuela se llama, vamos a Este, a repetirlo a nuestros oyentes que es la Escuela Almirante Brown. ¿Alguien me puede contar quién era el Almirante Brown? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, acá no nos podemos estar señalando porque acá lo único que existe es la palabra. Dale, contame, Isaías. Hola, somos los alumnos de quinto grado de la Escuela Número uno de Distrito 4. Almirante Guillermo Brown. Uh -huh. La Escuela... Que call... Bueno, a ver, nos vamos a ordenar Ya saludamos La Escuela Almirante Brown Yo quería saber un poquito acerca del Almirante Brown Y acá ustedes buscaron la biografía del Almirante Brown ¿Vos te animás a leerla? Dale El Almirante Brown es muy importante Porque en nuestro país eh, El primer Almirante In In en nuestro país fue el primer almirante. Eso, eso encontraron. Bien. ¿Y qué más? ¿No, no, se animan a decirme nada más del almirante Brown. ¿Por qué luchó este almirante Brown? Ustedes saben, sí. Porque no era de acá. Nació en otro país y vino a, a luchar acá a la Argentina para que seamos qué nosotros, sí, libres. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora, bueno, los nervios de, de la radio son así. Vamos a hablar de esta escuela, de qué hacemos en la escuela. La escuela es jornada simple, sí, pero hay cosas que hacen aparte de estar con las señas. Nos olvidamos de decir, de presentar a las señas, ¿con qué señas vinieron ustedes? Con Marcela. Sí, que la seño. Marcela Barrios, que es la maestra de quinto grado. ¿Con quién más? Con la seña de inglés. ¿Y con la seña de inglés cómo se tiene nombre la seña de inglés? ¿Cómo a ver? ¿Cómo se llama? Mercedes. Bien, con Marcela y con Mercedes vinieron hoy acá. Bien, aparte de tener las materias con la señor Marcela, ¿qué otras materias, qué otras actividades hacen allá dentro de la escuela, almirante Brown? Eh, hay educación física uh -huh. con el profesor Raúl. Ajá. ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra materia más allá de las que hacen con Mercedes, que es la profe de inglés, y con Raúl, que es el profe de gimnasia? ¿Alguna materia más? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿No tienen tecnología, por ejemplo? Música, tecnología Ah, tienen ¿Y con quién tienen tecnología y tienen música? ¿Se acuerdan? La, eh, tecnología no Tecnología no te acordás ¿Y música? Tampoco, no lo conocemos mucho el profesor <risa> Bueno Y lo que pasa es que con algunas materias que tenemos una horita, dos horitas en la semana A veces se complica acordarse de quién es el profesor Aunque deberíamos Bueno Y con el profesor Raúl, por ejemplo, ¿a qué juegan? Jugamos a la pelota maldita. Vamos. A la pelota maldita. A ver, punto y aparte. La pelota maldita es un juego que ¿cómo se juega? Que, que tenés que quemar al que... A ver, hablame al micrófono. Tenés que quemar a quién. Porque ese es el quemado. ¿Qué diferencia tendría con el quemado? Vos le tirás la pelota a alguien. ¿Y? No, es un turno para cada uno. Ah. Sí, Mujer y otro. A ver, de a uno, dale. La pelota está picando. Sí. Y el profesor siempre tiene que decir si es varón o mujer el que la tiene que agarrar. Ah. Si la agarra una mujer cuando es el turno de un varón, eh, pierde la vida. Ah, y esa es la diferencia con el quemado, porque yo sí. cuando iba... A la escuela, hace un millón de años luz, jugábamos, a, jugábamos al, al quemado. Pero esta, la pelota maldita, no la conocía. Y esta pelota maldita, mm. también... Vos le al jugador que le querés tirar, sí. también perdés. Ah, te jugás la vida, tenés que tirar. Sí. Bien, y pegarla, sino también vos, vos perdés. Y si el, si el profesor dijo... Nena, y la agarraste vos, que sos un varón, perdiste también. Sí. Así es. Perfecto. Bueno, mira qué juego interesante juegan con el profe Raúl. ¿Algún otro juego más juegan? Sí, al fútbol, que ya lo conocemos. Sí, claro. Yo no sé, nunca aprendí las reglas del fútbol, pero tampoco voy a pretender que me las expliques acá. A handball. Mhm. Uh -huh. y... y a veces voley. Ajá. ¿Y les gusta la hora de Educación Física? Sí. Está bueno, ¿no? Está bueno jugar. Lástima que después uno tiene que ir al curso y está todo así, todo sucio, transpirado, ¿no? Sí. Está bueno cuando uno se está por ir tener Educación Física. Bueno, otra de las cosas que hicieron los chicos a lo largo de este, de este tiempo en la escuela fue leer un libro que cuando yo llegué al aula le pedí que me lo mostraran y a mí me encantó y eso que no lo pude leer. Me lo tendría que haber llevado a mi casa para leerlo y devolverlo a la semana siguiente, pero la verdad que me gustó. ¿Cómo se llama el libro que están leyendo? Cartas amarillas. Cartas amarillas. ¿Y cómo se llama la autora? Mercedes Pérez Sabi. Bueno, a mí me gustó mucho porque tiene muchos dibujos, pero aparte este es la historia Eh, a ver, ¿me la pueden contar ustedes la historia de quiénes? Sí, ¿quiénes son los personajes principales? Hay alguien que tiene que ver con este barrio, porque estamos en la Boca. ¿Es un hincha de qué, de qué club? De Boca. De Boca. ¿Y cómo se llama el hincha de Boca? Pablo. Pablo. ¿Y qué le pasa a Pablo? ¿A quién conoce? A Violeta. A Violeta. Y Violeta es hincha de qué cuadro? De Rosario de Rosario. ¿Cómo se Ro Rosario? Siempre. ¿Y viven en dos ciudades diferentes? Sí. sí. ¿Y cómo se encuentran? Por cartas. Por cartas. Sí. ¿Y cómo? Y, y, ¿Y ellos quieren o no quieren conocerse? ¿Cómo es la historia entre ellos? ¿Vos te acordás? No, no mucho. No mucho. Bien. Aparte tenemos ahí la, la dificultad también con el idioma, capaz. ¿O no te cuesta hablar en castellano? No, porque yo fui a Uruguay y me quedé seis meses. Ah, este chico viajó por toda Latinoamérica, fue a las escuelas de toda Latinoamérica. Muy bien. Y entonces tenemos a Violeta y a Pablo, un hincha de... Ay, ind de, oh, de independiente, no, yo soy hincha independiente. De <ríe> un hincha de Boca y una hincha de Rosario Central. Bien, ¿y qué hablan en esas cartas? ¿Alguien se acuerda de qué hablan, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? No. no. ¿Y qué se acuerdan de esta historia? No se señalen. A ver, el que quiera decir algo, levanta la mano, porque esto de que nos señalamos nos queda un agujero de silencio. En el libro, yo lo que vi que me llamó mucho la atención es justamente la estructura de la carta. Nosotros tenemos que, a, a lo largo del libro, ¿qué son estos? Dibujos dibujos y las cartas tienen justamente forma de cartas y hay capítulos enteros que son cartas y que tienen el formato de cartas, y es uno como si uno se metiera justamente en la vida de estos personajes y leyera las cartas de ellos, ¿sí? ¿Qué más tienen? A ver, ¿qué me quieres decir? Agarra el micrófono y decime lo que quieras decir. Sí. Dale. No, no, decime, decime lo que quieras decir Pablo y Bol, Violeta, los protagonistas de Cartas Amarillas de la Boca a Rosario Se hacen amigos por correspondencia el, Él es boquense de corazón y ella hincha de Rosario Central Ajá, eso era lo que veníamos hablando ¿Y Hay algo que pasa, hay alguien que, que encuentra cartas viejas ¿Quién es el personaje que encuentra cartas viejas? Porque acá hay unas cartas que son amarillas de verdad Sí, que están guardadas en dónde? como en un baúl, ¿no? Sí, sí. Y a mí lo que me interesó de este libro es que justamente los capítulos se dividen entre estas cartas que se escriben entre Violeta y Pablo y hay unas cartas viejas y justamente el diseño de la hoja tiene que ver con mostrar cómo eran esas cartas viejas y amarillas. Entonces hay como parecen un parece un pergamino, en el, y el texto está metido ahí y en el texto hay dibujos. Hay diálogos y se mezclan distintos tipos de texto. La verdad es que a mí me gustó mucho, acá el compañero de Brasil tiene, esto si fuera televisión lo podríamos mostrar, pero no lo podemos mostrar, lo tenemos que explicar, ¿viste? Tiene justo abierto el libro en donde está la página amarilla, este, este diseño extraño, sí, parecen las cartas, ese papel quemado para que le dábamos, cuando éramos chicos, ¿sí? Hacíamos, era una técnica para demostrar. Hacer algún escrito o algo como si fuera viejo. Bien. ¿Algo más que me quieran contar de páginas amarillas? De cartas amarillas, en realidad. Así se llama el libro. ¿Van a leerlo en dónde? Mañana. ¿Qué se hace mañana? Ustedes saben, ¿no? Bueno. En mi biblioteca. Hay una maratón, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de eso vamos a hablar en el último capítulo de este, de este super libro que es Hora libre en el barrio, no, no es ningún capítulo, es un bloque. ¿Vos querías decirme algo más? Dale, decime. Algunas veces vamos a la biblioteca y leemos y también vemos películas. Ah, mira vos. Dentro de las actividades que hace que nos no Nos había quedado la biblioteca colgada desde el momento en que hablamos qué actividades hacían. Bien, van a la biblioteca. ¿Está bueno ir a la biblioteca? Sí. Sí. Tienen una biblioteca muy extraña Y esto este, lo voy a describir yo Porque se ve que quedó un mueble viejo ¿Vieron ese mueble? Que uno tiene como lugar Para apoyar el libro Entonces tiene el, el libro inclinado Y levantado para poder leerlo Donde grabamos ¿Se acuerdan? Sí. sí. Y tienen ahí después la tele Para ver los videos ¿Alguna peli que se acuerdan? Que les gustó, que vieron en la biblioteca A ver, dale Monster University, pero vimos una parte. Vimos una parte, dicen, claro, porque estuvo estuvo en el cine hace poco esa película, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra que se acuerdan? No. Hoy, hoy, hoy tenemos este así como la mente en blanco. Ninguna. <risa> bueno, vamos a escuchar un tema musical, así vamos a hablar de uno de los temas de, que queríamos desarrollar en este libro-programa que es Hora Libre. Sí. No, no voy a hablar del libro porque me miran raro En este programa queríamos desarrollar el tema del agua Y van a venir los compañeros a hablar del agua Que es un tema que están estudiando con la señora Marcela Vamos a escuchar un tema y después venimos con otro grupo de que no veses a él cuando tú me estás pensando en mí dije que te olvidé y no es así ahora sé por qué preguntas por mí de qué sirve tu sexo sin pasión si tu cuerpo solo quieres mi amor la aventura costa nena? nadie te va a amar como yo ya no quiero no ya tu ser ya está conmigo no es inmecio me siento tener un amor que nunca no Fíjame, pero es jeg si te escuchas pero no comprende, si no siente amor lo entiendo, y conmigo todo sí. así se vende, desde aquí a la cama, no es lo mismo al ama, y mis labios te extrañan, rayos con y tu cuerpo me reclama, y mis manos te Hjertet mi min mis mine hænder er i din bedre. Vi går sammen uden mi Mine navne er mine diamanter, mine venner er mine venner. Vi er som to venner, vi er som to venner. Vi er som to venner, vi er som to venner. Vi er no Cu solo dice a tu beso no se enamorá de quien no se ama chiito no compra la plata puedo ser el hombre más pobre del mundo Sirve que nueve no veces a él cuando tú me tengas pensando en mí dije que te veré y no es así ahora sé por qué pregunta por mí sé que se ve sexo sin situación si tu cuerpo solo quiere mi amor a veces una costanera nadie te va a marcar mucho si está con que no quiere y no si está con quien te chato conmigo me sonrío que te quiero que no amo no contesto no lo si conmigo todo a ti se y la cama no era un mimo y tu cuerpo me reclama, y mi mano me aclama, y muere, golpe, la en tu no No es que tu corazón mi llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo Mis novios mi amantes Amigos con derecho Que se entere, tu novio, que se entere mi novia Que somos dos amigos Que se besan sin ropa Y ahora que mi que digan lo que quieran Te dije que confíes no reniego No me la corras que Lo de lleva tu beso, tu moradis, quien nos llama. no se se ama. compra la plata. el ¿Y cómo se llama el tema que escuchamos recién? Eh, se llama Nene Malo. No, eh, el, el grupo que canta bueno, y el tema amigo, cómo se llama. Amigos con derecho. Amigos con derecho. Mira la, las cosas que escuchan las chicas, ¿sí? Seguimos ahora con la con la parte femenina del quinto grado de la escuela Alvirante Brown. ¿Cómo va, chicas? Bien. bien, bien, bien, perfecto. Bueno, nadie está nerviosa ni nada por el estilo. Perfecto, me encanta. Más o menos. Bueno, a ver Ese más o menos ¿De qué vamos a hablar en este, en este bloque? Del agua A ver, vamos a, vamos a ir de a una ¿De qué tema? Del agua Del agua, bien Este tema eh, pertenece a un proyecto Que tiene que llevar adelante la profe Marcela sí. Tiene que desarrollarlo a lo largo de un tiempo Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo entonces Nosotras para nuestros oyentes ¿Sí? ¿Quién empieza? A ver A ¿es así? Bueno, te vas a acercar al micrófono y me vas a contar la primera parte de este tema. Nuestro planeta tierra no, no, no escucho nada. Bien cerquita, bien cerquita y vamos a levantar esto para que lo puedas leer. Dale. Nuestro planeta Tierra también se lo conoce por el nombre de Planeta Azul. Eso se debe a que si lo vemos desde el espacio se lo identifica por ese color. Debido a la gran cantidad de agua líquida que hay en él, los mares y los océanos mayormente. Un 71% del planeta es agua. Bien, ahí estamos. ¿Alguien alguna vez vio un planetario? Un, no un planetario, un planiferio. Ese, ¿O el globo terráqueo? Sí. sí. Sí. ¿Qué hay? ¿Mucho qué color? El celeste azul. Y celeste. Mucho celeste, mucho azul. Sí. ¿Qué quiere decir que en ese espacio que hay? Agua, sí. Y la mayoría de ese espacio es color celeste. El, la mayor cantidad de, de espacio dentro de mi globo terráqueo, dentro de mi planisferio, es color celeste. O sea, que hay mucha agua, sí. Y en principio podemos pensar que hay agua para tirar para arriba, ¿no? Sí. Pero qué pasa, a ver. ¿Quién me sigue contando? ¿Qué pasa con ese, con ese celeste? ¿Qué gusto tendrá ese celeste? Dale, ahora seguimos con Luana la cantidad de... no, no, no, no, no, a ver Tenés que acercarte a mí, a ver La cantidad del agua del planeta es inmensa Pero la mayor parte es agua líquida y salada Un 97% que la conocemos en los mares y en los océanos Y de la cual no podemos beber Y solo un 3% es agua dulce de la cual el con el proceso determinado sí podemos consumir. Bien, a ver, entonces vamos a hacer un recuento, esa gran cantidad de color azul, ¿sí? Teníamos el color azul, ¿sí? Casi toda, ¿de qué sabores? ¿De qué sabores? Salada, decirlo fuerte porque si no no van a escuchar nuestros oyentes. Es salada. ¿Alguien to toma en sus casas agua salada? No. ¿Se baña con agua salada? No. ¿Se lava los dientes con agua salada? No. ¿No lava la ropa con agua salada? No. No, no hace nada con agua salada. Entonces, ¿nos sirve esa el agua salada? No. No. no. Qué problema. Entonces tenemos mucho de algo que no lo podemos usar. Bien. Y solamente qué porcentaje. Sí, podemos usar, a ver, a ver vamos a buscarlo este porcentaje, ¿cuál es Luana? 3% el 3%, ahora soy yo la que golpea el micrófono, bueno este <ríe> son esas cosas bueno, ¿qué más podemos hablar de, del agua? ¿Ajelén, de vuelta? No, no, sé. no, espera, después volvemos entonces, ¿qué otra cosa me podés decir? dale, decime tu nombre que no me lo acuerdo Ajelén, entonces dije bien Bien, Ayelen, ¿qué nos puede contar? Por todo esto es necesario que seamos conscientes y cuidemos nuestra agua. Además de los datos anteriores, aprendimos que el agua dulce no está repartida del agua de igual manera en los distintos continentes. Por lo cual hay continentes que poseen más cantidad de agua dulce y otros que... Tienen menos Y otros Sí, que tienen menos Bien ¿Y otros? Estamos ahí Entonces, tenemos con que... En, ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cómo será en nuestro continente en Latinoamérica? ¿Hay agua o no hay agua? Sí, hay Claro, en nuestro continente hay Pensemos ponerle a ver en, el, en África En esos grandes desiertos ¿Habrá agua ahí? Me parece que no ¿Dónde están los los camellos? ¿Dónde viven los camellos? En el medio del desierto del Sahara, que queda en África. ¿Habrá agua ahí? ¿Dónde no. están los camellos? No, no. No. Pero pensemos en muchas de las regiones nuestras. Pensemos acá en Buenos Aires, donde nosotros vivimos, que es un lugar particularmente húmedo y rico. Acá hay mucha agua. Y ustedes saben de, de dónde sacamos el agua nosotros para, para tomar de los océanos sí. no de los océanos está, no. está el agua el agua salada que del no nos sirve de la, de la el río de la plata eso del río y de qué color es el río de la plata sí bueno no tanto negro un color marrón y está limpito no, no. no. y ahí ahí tenemos un problema y acá lo tenemos acá el río de la Plata primero tenemos el riachuelo el riachuelo desemboca al río de la Plata y acá el riachuelo que tenemos cerquita ¿cómo es el color del riachuelo? ¿Mm? a ver fuerte fuerte negro negro y, negro, sucio. negro y sucio sí piensen que esa el agua que va corriendo a través del riachuelo va a parar el río de la Plata y nosotros nos tomamos el agua del río de la Plata claro Hay procesos para limpiarlas, pero en tanto y en cuanto contaminemos esos lugares, nos va a pasar que, bueno, esa, el, el agua que tomemos este, va a ser más complicado limpiarla. ¿sí? ¿Ustedes se imaginan cuando cada vez que abren la canilla, que es el agua de ahí, lo que están tomando? Sí. ¿Sí? ¿Se lo imagina? Sí. No, yo trato de no pensar, porque cada vez que me voy a lavar los dientes y pienso que es el agua del <risa> río de la plata, me da cosita. Bueno, vamos a ir hablando dentro de un ratito sobre el... Vamos a seguir transitando el tema del agua, pero vamos a escuchar un tema, ¿sí? Nos acomodamos y después seguimos. Dale, Tami, acércate y contame qué tema escuchamos recién. Te llevo para que me lleves de Gustavo Cerati. Perfecto, muy bien anunciado. Y nosotros estamos hablando del agua, de, esta, de este recurso, que uno parece que lo tiene ilimitado, pero parece ser que no es así. El agua tiene tres estados. Eso lo aprendimos algunos de nosotros en la escuela. Que es el sólido, el líquido y sí, el, gaseoso. el gaseoso. Sobre eso me va a hablar Julie, ¿no? Es... No, vos. Romy. Romy, bueno. Se me mezcló. Dale, contame. El agua en el planeta la podemos encontrar en tres estados. El sólido, el líquido y el gaseoso. Uh -huh. Para ir pasando de un estado a otro hay que tener... ...en cuenta la temperatura... ...más elevada en la temperatura el agua líquida... ...se convierte en vapor... ...y asciende sobre la superficie terrestre... ...menor es la temperatura el agua líquida... ...se solidifica. Y esto es un experimento que lo podemos hacer en la cocina de casa... ...¿qué pasa cuando tomamos mate y nos olvidamos la paga va en el fuego? Se hace vapor. Claro, ahí es cuando la temperatura lo convierte en estado, ¿qué sería ese? Nube. Que en la nube es el estado gaseoso, ¿no? Vuela, ¿no? Es así, ¿sí? Y cuando ponemos el agua en el congelador o en el freezer para que se hagan qué? Se congela. Claro, se hacen los que... ¿Qué es el que le ponemos al vaso para tomar este, la gaseosa? El hielo. El hielo, claro, los cubitos, le llamo yo, ¿sí? Es experimento facilísimo de hacer. Señora, señora, usted que está del otro lado puede comprobar estos estados del agua, ¿sí? Solamente eh, abriendo la canilla, ¿qué es estado? ¿Cuál es el estado del agua cuando sale de la canilla? Líquido. Bien, vamos a acercarnos y me los vas a decir, dale, acércate Luana. Líquido. Perfecto. Cuando ponemos la pava y, y la pava hierve, mejor dicho el agua... ¿El estado? gaseoso. Perfecto. ¿Y cuando ponemos el agua dentro del congelador? Sólido. Perfecto. Muy bien. Aprendimos la lección perfectamente. Y usted, desde su casa, ha aprendido la lección. <risa> bien. Vamos a seguir este, con el tema del agua. Ahora sí venís vos, ¿no? Sí. A contarme algo. Dale, Julie. Estos cambios de estado hacen que el agua realice un ciclo. El agua líquida se evapora con una temperatura alta... ...y asciende formando las nubes... ...allí la encontramos en el estado gaseoso... ...los vientos de la superficie terrestre... ...van arrastrando las nubes a zonas donde la temperatura... ...va descendiendo por lo cual ese agua en estado gaseoso... ...se va solidificando y se precipita a la tierra en forma de lluvia... ...nieve o granizo... ...y nuevamente el agua llega a los ríos... ...mares, océanos o a las aguas subterráneas... Bien, buenísimo... O sea, ese experimento que hicimos en la cocina, eh, o sea, podemos decir que arriba de nuestra pava hay una pequeña nube, ¿sí? Que se va a enfriar y va a caer en forma de qué? Después tenemos que usar paraguas. Lluvia. Bien, buenísimo. Vamos a seguir este hablando del tema de estos estados del agua. A ver, Cami, ¿te vas a acercar al micrófono? ¿Será verdad esto que el agua no se acabará? Esto depende de los seres humanos, ya que el agua en nuestro planeta tenemos lo que hay que tener en cuenta. Un poquito más fuerte. Se alcanzará para abastecer todo el, toda la población mundial, ya que esta, esta va en, en aumento y el agua es siempre la misma cantidad, aunque... En la realidad el agua potable cada vez va siendo menor por los efectos de la contaminación que va a suceder. Bueno, bien. Estamos hablando de eh, esta cuestión que habíamos este, mencionado antes que me vienen a criticar porque de, les preguntaba a ustedes si se si habían, en algún momento habían pensado que tomamos el agua de, del río de la Plata, ¿no? Y esta cosa que hay poca cantidad de agua, sí. Eh, parece que uno pensara en esta cosa de que es ilimitada, total, viste. tengo agua un montón, en mi globo terráqueo hay un montón de celeste, no, no es así. Pasa lo que pasa por la contaminación, ¿sí? ¿Y cómo se puede contaminar el agua? ¿Alguien me puede contar? ¿Vos? ¿Te toca esa parte a vos? Dale, contame, vos sos Luciana. No, no. A ver, decímelo del micrófono, decime cómo te llamas el micrófono. Jacqueline. Jacqueline, perdón. Tengo un desorden hoy con el tema de los nombres. Siempre lo tengo, pero bueno, hoy es un poquito más grave. Dale. Contame sobre la contaminación. ¿No? ¿No me contás sobre la contaminación? No. Se me quedó y no, no lo veo. ¿Vos me podés contar sobre la contaminación? O lo, ¿O lo digo yo? Dale. ¿Lo digo yo? Bueno, puede haber mucho, muchas razones por las cuales eh, el agua se contamina. Se contamina por la presencia de microorganismos, que son unas especies de bichitos. Y eso se le llama contaminación biológica. ¿sí? Hay otros tipos de contaminación. Cuando decimos que al río tiran sustancias peligrosas, ¿sí? y eso es tiran químicos y también entonces nuestro río se contamina, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, derrames de petróleo. Yo estoy pensando en esos barcos que quedan en el medio del río y se desparrama toda una sustancia que hace que el río se vuelva todo grasoso, ¿sí? O a veces los restos que tiran los barcos también, ¿sí? De, de combustible. Entonces queda todo grasoso, feo y contaminado. Y también, claro, que nosotros contaminamos. ¿No? Bueno. Bien. ¿Para tomar el agua, eh, tiene que tener sabor a algo la, el agua? No. no. No. A menos que tomemos alguna gaseosa. Bueno, ¿cómo debe ser el agua que tomamos? ¿Quién limpia. me lo puede contar? Limpia. Perfecto. ¿Alguien, más? ¿Alguien me puede decir cómo se limpia el agua de... De el río el río de la plata que es tan marrón a ver a quién le toca ese pedacito de cómo limpiamos el agua de del río de la plata que tiene también pedacitos de del río del riachuelo <ríe> dale contame el agua que puede consumir el ser humano es es la es la potable el agua potable bien Tiene que tener esa característica, ser agua potable. Vean. ¿A qué llamamos agua potable? A la que se con su, considera apta para la... Apta ¿Para qué? Para, ¿Para qué? ¿Para tomar? Para la bebida. Uh -huh. Sí. higiene eh, y se caracteriza por ser inodor, inodora. Inodora sin olor, incolora, sin color, Sí. Inspir, inspir, insípida. insípida, insípida, que no tiene sa sabor, sin sabor ¿Mm? y cristalina, y cristalina con aspes, aspecto es, tra es transparente, aspecto de cristal. Bien, bueno, a ver, vamos a hacer un alto ahí, vamos a repetir. Entonces, el agua que tomamos o con la que nos tenemos que lavar los dientes. Sí, o con la que tenemos que cocinar tiene que ser justamente y no ahora no tiene que tener olor porque si hacemos una sopa con agua con olor cómo nos va a quedar nadie me está... están tan preocupadas por la parte que me queda no vamos a hablar más qué aspecto tiene en la sopa que podríamos hacer con el agua del río de la plata con agua con olor horrible Entonces, ¿qué tiene que ser el agua? No tiene que tener olor a nada. Así cuando hacemos la sopa nos queda con olor a sopa, ¿sí? Tiene que ser transparente, ¿sí? Porque se imaginan tomar agua. No tiene que tener nada. Nada, Yo nada de nada bien. de nada. Imagínense tomar un vaso de agua del río de la Plata. Qué, mm, <risa> qué asco. <risa> no tiene que tener color. Tiene que ser cristalina, no tiene que tener olor y no tiene que tener sabor, ¿sí? Porque a veces pasa. ¿Nunca les pasó a ustedes que lavaron un, un vaso y quedó mal lavado y tiene gusto y olor sí, a detergente? Sí, sí, sí. Bueno, eso no se puede. Bueno, rápidamente, esto, el agua se tiene que limpiar, se dice que se potabiliza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Brevemente, dos líneas. Decime, ¿qué quiere decir potabilizar el agua? Limpiarla. ¿No? Sí. Limpiarla. Bueno, ahí terminamos el tema del agua. Vamos a dar unos consejitos. ¿Alguien me puede dar algunos consejitos para que el, el agua nos pueda durar mucho tiempo? Para que tengamos agua para rato. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ahí, ahí hay un consejito. ¿Me lo lees? Vale, ya. Valdear la vereda sin manguera, usando baldes así con controla el agua que gastas. Bien, entonces. ¿Lavar con baldes? No, con la manguera que tiene un uso indefinido y gastamos toda el agua del planeta. ¿Alguien me puede dar otro consejito? A ver, dale Jacqueline. Nosotros tenemos un esto para la basura al, al lado de cada inodoro así evitamos tirar papel papel y papel papel y y cualquier ot otro residuo. Re, re. ¿Sí? sí bueno o sea que también tiene que ver con el tema de no no tirar basura y, y aparte tampoco claro y aparte tampoco vamos a tirar este Botellas de plástico al río, papeles, mugre, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros vamos a cuidar. ¿Qué otra, qué otro consejito me pueden dar? Acércate al micrófono. No dejar correr el agua al lavar los platos y al lavar los dientes tampoco. Bien, eso. Es. Ni bañarnos durante tres horas. Sí. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, son esos pequeños cuidados que podemos tener nosotros en, en nuestras casas para cuidar el agua. ¿Mm? Sí. Bueno, ¿alguien quiere darme otro consejo? Si no, ahora sí vamos a la música, ¿no? No. Vamos a la música, entonces. Dale. Seguimos en hora libre en el barrio con los chicos de la escuela almirante Brown, con el, con el quinto grado. ¿Y qué escuchamos recién? A ver, acércate al micrófono. Reyes de la Noche, los guasones. Muy bien, acá ella lo anunció porque lo estaba cantando. Bien, último bloque de este, hora libre y vamos a hablar de una salida didáctica que ustedes hicieron. ¿A dónde fueron a pasear hace un tiempito? Dale, también. Espera, que yo te, te hablé encima. ¿A dónde? A la usina del arte. A la usina del arte, acá cerquita, ¿no? Queda cerquita. ¿Y qué hicieron ahí en la usina del arte? Escuchamos un concierto de tango. Escucharon un concierto de tango. Qué raro, ¿y les gustó el concierto de tango? Más, sí, más más novia. Novia. <ríe> ¿Y por qué es raro? Los chicos quieren escuchar este ¿qué? bachata, cumbia, reggaetón, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, el, el tango pertenece a, es un ritmo nuestro y también es, fa, es parte de la educación, esto de conocer lo nuestro, ¿sí? Y escucharon el, el concierto de tango. ¿Y qué tipo de instrumentos escucharon ahí? Dale. El violín, la flauta traversa. A ver, tenés que hablar un poquito más fuerte porque no se escucha. El violín, la flauta traversa, el chelo y el acordeón. Ah, habrá sido acordeón o bandoneón ahí. Acordeón. Acordeón. Mmm. instrumentos rarísimo, ¿no? ¿Les gustó? Más o menos me dicen ahora. Magical. ¿Y qué más hicieron ahí? ¿Escucharon el concierto de tango en la Usina del Arte y qué más hicieron? ¿Y después trabajaron sobre el tema o no? Sí, sí. Sí. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Eh, dibujar los instrumentos y escribir sus características. Ah, claro, porque eran estos instrumentos raros, ¿no? Bueno, ¿alguien me quiere contar algo más sobre el tema este de, de la visita a la usina del arte? ¿No? Bueno. Nosotros, este... con ese motivo arrancamos con la señora Alejandra que es de la biblioteca, ¿sí? Hicimos un recitado de de un tema que es muy, muy característico, que es muy conocido, pero entre la gente más grande, como nosotras, como la señor Ale, como yo. Entonces lo que quisimos es que los chicos conocieran ese, ese, la letra de esa canción, que se llama Balada para un Loco, y que la pudieran recitar. Vamos a escuchar el archivo que hicimos en la escuela. Este... Y después, si sí, vos grabaste, no pongas esa cara. Vos tuviste una de las voces, es vos también. Bien. Y después vamos a conocer la biografía de Piazzolla, ¿es así? Bien. Sí. Vamos a escuchar vamos a escuchar el, el audio. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? Salís de tu casa por arenales, los de siempre. En la calle y en vos, cuando, de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintada en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan.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 Piantao, piantao, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te viste tan triste, vení, volá, sentí, el loco berrestín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando noche en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a develarte el corazón. Loca, loca, loco. loco, loco.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 Uno un soldado y uno un niño nos dan el parcelcito el bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco pero tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trepate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Vola conmigo, ya vení, vola, vení. Quereme así piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, vola, vení. Viva, viva, viva. Loca ella y loco yo. Locos. Locos, locos Loca esa y loco yo Bueno, y así no los hice cantar porque cantar iba a ser demasiado. Entonces lo recitaron, tratando de, qué? de seguir esta música. Después le pusimos la música. Bien, ¿quiénes participaron de...? Porque yo no me acuerdo. ¿Participaste vos? ¿Tu nombre? Claribel. Claribel, vos también. A ver, pasale el micrófono. Así dice el nombre. Sofía. Sofía. Vos también participaste, ¿no? Sí. Sí, dale. ¿Y decís tu nombre? Martín. Martín, vos también, dale. Luana Me falta alguien que está afuera eh, Que participó en el primer... ¿Cómo? Santiago también Isaías también Sí, ahora que me acuerdo Bueno, ellos fueron las voces de, de Balada para un Loco Que bueno, tiene que ver con eh, haber participado del concierto de tango Conocer una letra de tango Poder recitarla, que no es poca cosa Y bueno, eso fue lo que quedó, se lo mostramos a los oyentes. ¿Sí? ¿Les dio mucha vergüenza hacer eso? Sí. <ríe> sí. <ríe> sí, bien. ¿Y ¿Les gustó cómo quedó al final con la música? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar entonces de Piazola ya sobre el final. ¿Me contás algo? Sí. Pr primero decime tu nombre. Gastón. Gastón, dale. Astor Pataleó, Piazola nació en Mar del Plata... 11 de marzo de 1921. Buenos Aires de 1992 murió. Fue un bandanerista y compositor argentino. Consider considerado uno de los mejores músicos del siglo XX. Y fue uno de tango más importantes del siglo XX. Bien. Muy bien. Ese era Astor sola un bandeón. Band. Ay, es muy difícil. ¿Tocaba el bandoneón, así, no? <risa> bien, porque eso bailaba por un. Exactamente. Acá me están diciendo que lo tengo que separar en sílabas, pero bueno, ya me va a salir. Prometo practicar para la semana que viene cinco horas por día para que me salga la palabra. Bien. Este, muy importante y por eso balada para un loco tenía por ahí, por del fondo, en el fondo, el sonido del bandoneón tan característico. Bien. ¿Qué va a pasar mañana entonces? ¿Qué pasa el 27? Habrá una maratón. Dale, ¿una maratón de qué? De lectura. Una maratón de lectura. ¿Y ¿Qué quiere decir una maratón de lectura? Que leen muchas personas un mismo libro. Ajá. ¿Y qué libro van a leer mañana, sabes? Cartas amarillas. Cartas amarillas, que era el libro que mencionábamos al principio. Ahí vamos a saber cómo termina la historia de Violeta y de... Pablo. Pablo. Perfecto. ¿Algo más sobre la maratón? No. Bien. Las chicas que tenían el poema en inglés, ¿sí? ¿Lo pueden leer? Porque para cerrar este espacio dedicado a la lectura, al tango, vamos a leer en inglés, porque todo tiene que ver con todo. Es una poesía que prepararon con la señora Mercedes... ¿Sí? Y que escribió una nena de la edad de ustedes, pero en inglés, porque vivía en otro país en donde se habla Estados en Estados Unidos. Estados Unidos que se habla en inglés. Dale, a ver. Nos queda otro pedacito. Dale. Let imagination. Shape are like animals, flopping, tailwind, the blue Yo no entendí nada, así que sí. ¿me pueden decir de qué trata ese poema en inglés? ¿Qué estaba describiendo la chica? Una chica, una chica se acuesta y mira en el cielo y la, las nubes se, es como que hacen forma de animales. Muy bien, ahí ¿eh? nombraban el tiburón, que escuché, ¿no? ¿No? ¿Tiburón, no? Bueno, entonces escuché mal porque yo de inglés... Claro, ahora ahora ríense de mí, entre el bandoneón. Y ahora que no entiendo nada de inglés, claro, ríense de mí. Bueno, bueno. Bueno, les gustó venir la segunda vez a la radio. Ustedes ya tendrían que estar como cancherísimos a esta altura del partido. A nadie, a nadie le dio vergüenza este programa, ¿no? No. No, bueno. Genial, Esa era la intención, que la segunda vuelta sea más divertida. ¿Se divirtieron esta vuelta? Ay, lo dicen para quedar bien conmigo Bueno Bueno chicos, gracias por venir Gracias a las señas que los, tra los trajeron Hasta acá, a la señora Marcela A la señora Mercedes Y me olvido de alguien No, no, queremos mandar saludos a alguien A ver, se tienen que acercar a los micrófonos ¿A quién? A mi hermano Juan. A, a tu hermano A tu mamá A tu mamá, Tamara dice a tu mamá A todos los que me están escuchando. A todos los que te están escuchando. Luana. A mi mamá y a mi abuela y a mi otra abuela. Eh, yo quiero mandar saludos a mi tío que está en Perú. Que ah. Se llama Willy. Bueno, capaz que llegamos hasta Perú. Pero si no llegamos, sí. le mandamos igual saludos a Willy. Bueno, chicos, acá nos despedimos porque son exactamente las 11 de la mañana. Hora de irnos. Un aplauso para nosotros. <risa> chau, chau. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa RED, RED, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.